Bueno, eta esta en biran jarraitzen dugu ez, eguzki bidrioen estandean geratu gara eta beno ba pixkat galdetuko dugu como, como está yendo lazoka? Uh, bueno para pa nosotros nirentsat duentsatgi uh, um, gure, uh, ongi, ongi pasatzen bai uh, uh, lehenen eguna bueno, uh, un poco flojo el segundo día muy, muy, muy bien que hemos vendido más que nunca en nuestra historia en un día? Eh? Entonces, otra gente ya sé que no les han ido también igual es por algo que tenemos aquí que es un poco distinto a lo demás, ¿no? Ajá. Y bueno, más o menos va bien, tenemos que hacer cuentas al final del día, pero seguimos viniendo aquí, pero sí. ¿Es importante estar en la azúcar de Durango? ¿Lo valoráis así? Pff, bueno... Uh, tenemos mucho debate en nuestro colectivo porque nosotros somos un colectivo, no somos una empresa, aunque la, el, la, la parte del colectivo de que, que está dedicado a la distribución de documentales la coproducción, funcionamos como una empresa, pero con otros ideales un poco más uh, libertarias ¿no? en, en cómo funciona una empresa. Nosotros um, mucho mucho nosotros la, es importante por nosotros porque sacamos dinero. Ajá. Pero también tenemos hay para nosotros hay muchas pegas que tiene esto de que está muy institucionalizado. Uh, no sé, da da muchos uh, da muchísimas dificultades a los editoriales pequeños. Los puestos valen mucho dinero. Uh, no sé, tiene importante esta sí, porque luego luego te da, te, te ayuda a da dar mucho conocimiento. Ah uh, Te da a conocer, te hace ¿no? que la gente comente, que lo conozca. Sí, sí, sí. eso sí, eso sí, por supuesto. Y alguien que se acercaría al stand, que ¿tú personalmente qué le recomendarías? Bueno, bueno en principio depende del tipo de cosas que, que hace, porque tenemos bastantes cosas sobre memoria histórica, pero luego tenemos nuestras novedades este año son la de toda mi vida en prisión o ni de... Pizia Osoa Espechean de Mumia, Mumia Abu Jamal que mañana mismo, el día 9 de diciembre, uh, cumple 30 años desde su detención uh -huh. ¿no? Esto se estamos promoviendo Otras novedades tenemos uh, el, la reedición del famoso VHS de Itzeguin del concierto Air Zoom de 95 que hemos hecho una reedición de DVD con el máster en calidad y todo eso esto todo haciéndolo con esa Senki y con Fermín y esas cosas luego tenemos otra novedad mi sexualidad es una creación artística sobre la post, -post, post porno el movimiento del post porno en Barcelona que es un tema bastante desconocido por mucha gente y yo creo que este tipo de cosas está bien que la van conociendo en entornos como la soca donde estas cosas de la sexualidad ya conocemos, está un poco de caña por ahí Y bueno, y bueno luego están los, los cosas que en vez se venden bien pues están los, los la Prohibido Recordar sobre la cárcel de mujeres de Saturaran eh, la plaza de Saturaran otros dos vídeos hechos por los mismos dos chicos Josu Martínez y Chabel Arategui que son Salgar en Dembora y Chasor en Álava que son documentales de mucha calidad son una gente que hacen y luego Cosas Nuestras de Toda la Vida Izcaba, sobre la fuga del cárcel de Eh, del Monte Escava en Paplona en, los, en el año 38 y San Fermín 78 y eso Bueno, es anitza, o sea, muchisima oferta Mami esker, elkarrezketarengatik sí. ea onda maitzen duzuten eta hurren arte Bueno, vale, mila mil esker